Lugar y que la paz de Dios esté sobre tu vida, tu familia, tu hogar, sobre cada ser querido. Así que este es nuestro deseo también y oramos para que sea de esta manera en la vida de cada uno de ustedes. Quería compartir en esta noche un mensaje eh, que tiene relación con la visión que tenemos como iglesia, pero también respondiendo al tema que estamos proponiendo para estos encuentros que tiene que ver con nuestra vida cristiana. Eh, Existen. algunas malas interpretaciones y algunas distorsiones respecto a lo que significa la vida cristiana, el vivir en Cristo, el vivir el Evangelio, el vivir la salvación, vivir en relación y en comunión con Dios. Por eso no, no vamos a, a ser muy extensos o amplios en este sentido, pero vamos a tratar de ir dando algunos elementos que nos vayan ayudando a repasar nuestros propios conceptos y, por tanto, de qué manera estamos respondiendo como hijos e hijas de Dios a estos aspectos. Um, hay un pasaje en la Biblia, por supuesto, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, desde los versículos 16 al 21, que dicen de esta manera. Voy a esperar la proyección porque lo voy a leer de aquí. Uh, para no confundirnos. Dice, así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Por tanto, Dios nos dio este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y el tema del amor tiene mucha relación eh, respecto a lo que es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de amor, de expresión de amor a Dios. Eh, bueno, eh, por las redes sociales se pueden oír y se puede leer mucho las expresiones que dicen enamorarse de Cristo. Pues bien, eh, no sé cuánto o qué significado algunos le quieren dar o le dan a esto, Pero es bueno que para nosotros lo podamos repasar un poco también en esta tarde para que lo podamos usar de manera pertinente y para que cuando uno diga yo amo a Dios o estoy enamorado de Cristo, sepamos que efectivamente lo estamos siendo porque nuestra vida lo está manifestando así. Respecto al concepto del amor, usted sabe, ocurre a nivel general, muchas personas tienen el concepto del amor un tanto... Eh, Sentimental o meramente sentimental, y, y bueno, en otros casos eh, un, un tanto místico, eh, corremos el peligro que algunos cristianos solo consideren. El hecho de enamorarse de Cristo, de tener amor hacia Dios en estos dos aspectos, el amor sentimental, que lo siente un día pero que otro día no lo siente, que un día está a full, que otro día no tanto. Bueno, no, no es solamente sentimental, aunque obviamente hay un componente sentimental y mucho menos místico, ¿no es cierto?, que uno no, no sabe bien qué significa o cómo lo expresa y en todo caso si lo recibe o no lo recibe también de parte de Dios. Así que la Biblia es clara en estos aspectos y podemos estar avanzando respecto a estas consideraciones. Pero déjeme decirle algo más en este sentido. Es pertinente que veamos también este tema en esta tarde porque, bueno, aún comercialmente se, se está dando a conocer y se está celebrando este día como el día de qué? El día de los enamorados, ¿no es cierto? Ahí está, el día de los enamorados. Déjeme decirle que el origen de esta celebración, aunque usted no lo crea, está en el cristianismo. Tiene origen cristiano. Comenzó a celebrarse en el siglo V después de Cristo. La primera celebración que hubo del día llamado de Día de San Valentín ¿no? de los Enamorados fue el 14 de febrero del año 494, ¿eh? No, no estábamos ninguno de nosotros, así que, pero allí comenzó a celebrarse. Y se comenzó a celebrar eh, un poco de parte del cristianismo como para oponerse a algunas celebraciones paganas que había en el imperio romano, que más bien exaltaban y exacerbaban lo, lo, la sexualidad y el desenfreno. verdad Y entonces, como efectivamente hubo un clérigo eh, llamado Valentín, Él eh, aparentemente se destacaba por las buenas obras, obras de amor, obras afectivas. Bueno, eh, se vio la oportunidad de poder instaurar esta celebración y este día precisamente para contrarrestar socialmente ese tipo de celebraciones. Se añade a esto, bueno, aunque no está totalmente establecido como verdadero, de que Valentín Eh, también celebraba ceremonias nupciales eh, en las bodegas de la cárcel eh, entre los soldados y, y sus damas, porque ya el cristianismo estaba siendo perseguido, estaba prohibido, así que se lo hacía un tanto ocultamente. Sin embargo, el emperador de aquel tiempo, llamado Claudio, eh, lo mandó a llamar, lo convocó al enterarse de todo esto, Y aunque en principio quería darle una reprimenda y pedirle que no lo hiciera nunca más, hubo muchas presiones para que Claudio entonces ordenara su decapitación, que efectivamente luego se llevó a cabo. Se dice que también la hija del juez de la cárcel estaba ciega, era ciega. Y él dice que estuvo orando por ella allí en los momentos previos a ser decapitado, y eh, además que aparentemente también tenía un sentimiento hacia ella, estaba enamorado de esta pequeña, de esta joven. Así que él estuvo orando por su sanidad y mientras era llevado desde la cárcel hasta el lugar donde lo iban a decapitar, él le hizo llegar un pequeño papelito a esta joven. Esta joven recibe el papel pero no entendía muy bien qué era lo que acontecía porque era ciega, sin embargo fue grande su sorpresa cuando abrió el papelito y pudo ver y leer, así que pudo eh, que, bueno, tomar noción y conciencia de que estaba sana de su ceguera. Eh, lo que decía allí era, tú Valentín, eh, como a modo de despedida y como una expresión afectuosa, afectiva, de un enamorado eh, sobre su, su pretendida. Eh, bueno, finalmente él pierde la vida. Pero luego, entonces, mucho tiempo después, en el 494, es cuando se instala y se instaura esto como parte de la celebración litúrgica cristiana y luego, con el correr de los siglos, la liturgia católica. Eh, eh, quiero decirle que a nivel cristiano, obviamente, los cristianos evangélicos no, no consideramos ningún día de San Valentín de manera especial y mucho menos como parte de la liturgia. pero que también a nivel de los cristianos católicos dejó de celebrarse, ya no se practica más, dejó de ser parte de la liturgia católica a partir de 1969, ¿eh? en un concilio vaticano, se instauró y se decretó de que ya no se celebraba más y no formaba parte más de esa liturgia. Pero bueno, quedó todo así instalado, obviamente el, el, el, el mundo... el aspecto comercial de este mundo lo toma y lo instaura no ya como el Día de San Valentín, que así siempre se celebró, sino como el Día de los Enamorados o el Día del Amor, etcétera, etcétera. Así que este es un poco el trasfondo. Pero nuestra declaración de visión como iglesia, eh, y, y algunos deben empezar a temblar ahora porque a lo mejor dicen, me va a preguntar a mí que diga la declaración de visión y yo no la sé, o no, no la sé toda, bueno, hay que saberla. Pero la declaración de visión de la iglesia dice que Dios quiere para nosotros que lleguemos a ser una iglesia del reino de Dios, una iglesia activa y atractiva, una iglesia enamorada de Cristo, una iglesia abierta a la comunidad, una iglesia que comparte las buenas nuevas y que crece integralmente para que todo Varela conozca a Cristo. ¿Eh? Así que esa es nuestra declaración de visión. Es bueno que todos la sepamos y todos la podamos tener en mente, particularmente aquellos que estamos con un compromiso mayor de ministerio en la iglesia. Uh, pero bueno, parte de esta declaración de visión contiene esa expresión: una iglesia enamorada de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es estar enamorado de Cristo? Este, mire, lo que vamos a ver ahora no solo se aplica a nosotros como iglesia en relación a Dios o a Cristo, sino también van a ser elementos que usted va a poder aplicar a su propio matrimonio. Es, son elementos que se puede aplicar a, a, a todo matrimonio. Son, son enseñanzas bíblicas que eh, hacen al bien de este vínculo y de esta relación. Iglesia, Dios o esposo y esposa. Por eso va a estar bueno que podamos repasar brevemente, al menos hoy, estos aspectos que queremos destacar. En primer lugar, ese pasaje que hemos leído dice que nosotros amamos, en otras versiones dice que nosotros lo amamos a Dios, mostramos nuestro amor, nuestro enamoramiento a Dios, porque Él nos amó primero. El amor de Dios siempre es primero, Dios siempre toma la iniciativa, Dios siempre viene a nosotros, a nuestra vida, a la vida de las personas. Él deja los cielos y viene aquí a la, a la dimensión terrenal y humana para buscarnos, para revelarnos a cada uno de nosotros su amor. Él quiere que vos sepas, conozcas y creas y experimentes su amor. Él te ama infinitamente, de manera increíble. Y, y aun cuando uno lo experimenta, le sigue pareciendo increíble el amor de Dios. Pero es así, es, es profundo, es, es permanente, es, es liberador, es expansivo, eh, nos hace personas plenas toda vez que podemos experimentar ese amor. Así que Dios toma la iniciativa y nos viene a buscar y busca, y de, de, de diversas maneras, en tu vida, en su vida y en la mía, Dios nos está revelando que nos ama, que, que, que quiere darnos una vida abundante, plena. ¿Y, y ¿qué, qué cosa más importante que el amor hay para un ser humano, para que pueda vincularse con otro ser humano? Y, y es por eso que Dios viene, para darnos su amor, para, para desatar la capacidad de amar a los demás. Y de ser amado también, porque no son pocas las personas a nuestro alrededor que no experimentan, no el dar amor, tampoco el recibir amor. Y a veces son personas que hasta resisten y rechazan las expresiones de amor que uno puede tener hacia ellas. Y personas que están muy bloqueadas por diversas circunstancias y experiencias traumáticas para mostrar amor y, y hacerlo libremente y hacerlo plenamente, etc. Así que Dios tomó la iniciativa, siempre vino. Y, y dice otro pasaje por allí, Este mismo, pero en otras versiones, dice que nosotros hemos conocido ese amor y hemos creído en ese amor y por eso experimentamos ese, su amor. Y porque somos llenos del amor de Dios, bueno, también podemos comenzar a amar de manera sana, equilibrada, madura a los demás. Este amor no es un amor meramente sentimental ni, como decíamos recién, algo que es nada más que místico, algo místico, algo medio indefinido. De ninguna forma Dios tomó iniciativa, Dios decidió. amarnos, amarte, amarle a usted también, a cada uno de nosotros. El amor, el principal componente del amor, no está en el corazón, sino en el cerebro. El amor es sobre todo volitivo, lo decidimos, es parte de nuestra voluntad. Uno decide amar a los demás. Por eso la Biblia nos llama incluso a amar aún a nuestros enemigos. porque lo podemos decidir. Si fuera una cuestión de sentimientos, nadie podría amar nunca a su enemigo. Y usted me diría, pero qué locura, ¿cómo amar a un enemigo, a alguien que me hace mal? Bueno, lo que la Biblia dice es que amar a ese enemigo implica que usted no le devuelva mal por mal. No se trata de que usted celebre el mal que otro le causa, ni que se permita pisotear. Usted es una persona digna y debe hacerse respetar por todos. Así que lo que la Biblia quiere decir cuando dice, ama a tus enemigos, es no, no le respondas de igual manera. Ah, no, le vamos a usar la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eso fue no sé cuántos siglos antes. La humanidad se ha desarrollado y la palabra de Dios ya nos dice otra cosa. Ah, no, si me hizo una, yo le voy a hacer diez. Eso es venganza. Lo que dice Dios es no tomes ese camino, tomar el camino del amor, no responder mal por mal. Eso es amar al enemigo. Así que el amor es eso, es decidirlo. Si, si pudiéramos recuperar este, este significado, esta connotación del amor para nuestra sociedad, ¿cuántas cosas serían distintas? El, el, el mayor problema, el problema mayúsculo en la humanidad en este tiempo es un problema de amor, porque no hay amor. porque solo se lo ve desde esta connotación mística o sentimentalista, pero nunca como una decisión y un compromiso de mi parte. Y ahora vamos a ver en qué consiste este compromiso, al menos brevemente. ¿Eh? Pero ¿cuántas cosas serían distintas en los matrimonios, en las familias, respecto a los chicos, a los niños, a los adolescentes, a los, a los adultos, a los mayores? ¿Cuántas cosas No existirían, no estarían en nuestro medio, en nuestro alrededor, en nuestra sociedad, que tanto nos dañan. ¿Por qué están? Porque falta amor. Es verdad, como recién decíamos, muchas personas sienten bloqueada esa capacidad con que Dios nos creó a todos. Y otros ya han sufrido tan malas experiencias que se encierran en sí mismos. Y entonces dicen... Y el que se quemó con leche ve una vaca y llora. Y yo te decía, sí, está bien, pero todo eso ve cómo hace que uno se encierre más en sí mismo, que no experimente el dar y el recibir amor. Y entonces el caos aumenta a nuestro alrededor y el mal a nuestro alrededor. Entonces, ¿cuántas cosas, no? Quizás nuestros propios matrimonios podrían ser muy diferentes si, si, si pudiéramos crecer en este aspecto y profundizar este aspecto. ¿Eh? ¿Cuánta más armonía, concordia? Eh, oh, un aire muy fresco, el comenzar a tener vivir en plenitud. En primer lugar, lo que tenemos que hacer como iglesia, como iglesia enamorada de Cristo, es buscarlo a Él, buscar a Dios. Como iglesia lo tenemos que buscar, todos como miembros de la iglesia lo tenemos que buscar a Dios. El amado. Busca a su amada, la amada busca a su amado. No, no hace su vida por ahí todo día, y algún día se acuerda, ah, no, no, no. Busca, busca. ¿Por qué se buscan los enamorados? Bueno, básicamente más allá de lo que usted pueda pensar o imaginar ahora, es para dar amor o para recibir amor. Bueno, está claro, para ambas cosas, para ambas cosas. Pero mire, no son pocas las oportunidades en las cuales uno como, como ministro de, de la Palabra y del Señor consulta a quienes van a casarse. Dice, ah, nosotros nos queremos casar, qué bueno, lo felicito, qué bendición. No acá, acá tenemos gente sanas, jóvenes, sanos, preciosos, pero en otro lugar. Entonces uno consulta dice, sí, y dice, vos ¿por qué te querés casar con ella? No, la amo, la amás, sí, oh, qué bien. ¿Y por qué la amas? No, y bueno, y porque es muy linda, y, ah, y aparte no sabe las tortas que me hace, ah, y cuando yo llego a casa me hace masajes en los pies, y entonces, y me trae algo fresco. Oh, bueno. ¿Y vos lo amas a él? Sí, yo también, ¿no? ¿Y por qué? Y, no, es un, es un forzudo, mire qué músculo, qué, qué, qué precioso, es un príncipe, ah, bueno, ¿y ¿qué más? Y no, porque él me, me trae regalitos, y. ¿Y cómo puede ser que haya gente que esté basándose en decir, yo amo a esta persona porque la persona parece que entonces me sirve a mí? Me hace comida, me hace masaje, todo para mí. En tanto todos debiéramos decir en nuestros matrimonios y en nuestros vínculos, yo decidí amar a esta persona. ¿Y qué significa eso? Que yo quiero servirla. Yo quiero que sea una reina, la voy a tratar como una reina y yo soy su esclavo. Yo voy a estar a su servicio, yo voy a satisfacer sus necesidades. Yo, yo quiero hacerle una mujer plena, quiero, quiero com compartir con ella toda la vida. Entiende que es distinto, ¿no? El, el, el circuito sale de mí hacia, ¿no? Que estoy diciendo, la amo porque me da. No, no, no. ¿Quién toma la iniciativa? Cada uno. No estoy esperando recibir. Se la diferencia. Si no es un amor egoísta, y déjeme decirle, no hay amor egoísta, no existe, no es amor si es egoísta. Entonces, como iglesia enamorada de Cristo, lo tenemos que buscar a Él. En este caso, corresponder al amor, corresponder. responder al amor que Dios ya nos está manifestando y nos está revelando, que lo sigue haciendo y lo hace permanentemente, diariamente, lo hace en tu vida, lo hace en mi vida, lo hace en tu familia, lo hace con tus hijos, lo hace de mil formas y maneras, pero siempre Dios a través de todo eso, aun cuando nos tenga que llamar la atención, es porque nos ama, porque Él es amor, es su esencia, es su ser, No hay otra cosa que surja de Dios que no sea una expresión de amor. Así que siempre estamos respondiendo a la iniciativa que Dios siempre ha hecho y sigue haciendo sobre nosotros, aún como iglesia. Ay, ah, de cuántas maneras el Señor nos ha mostrado su amor, ¿no es cierto? Y nos sigue mostrando. Entonces respondemos y recibimos. Y damos amor. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Buscarlo a Él comprometidos en una entrega. ¿No? ¿Y por qué amás a Dios? Imagínese el mismo diálogo que encaramos recién. ¿Por qué amás a Dios? Y no, porque Él me bendice, porque cuando yo necesito, voy, toco el timbre, me atiende. Si yo estoy enfermo, voy como si fuera una farmacia y me sana, me da el remedio. Y si yo tengo problema económico, y bueno, yo voy le pido y sí, hace un favor por mí. Ve cómo siempre parece que ese cristiano está pensando solo en lo que recibe de parte de Dios? Dijimos, no, es un amor egoísta. ¿Por qué amamos a Dios? porque tengo la oportunidad de comprometer, yo me, yo me entrego mi vida, estoy a su servicio, estoy para alabarlo, estoy para darlo a conocer, estoy para decirle a todos, te, te, te, como el esposo diría de la esposa, tengo la mejor esposa que, que pudiera haber existido nunca y es, es mi esposa y yo estoy para exaltarla privada y públicamente, estoy para servirle, estoy a su disposición, eso es amor. Y así con el Señor. Amar a Dios, enamorarnos de Él, implica entrega, dedicación, intimidad, etc. Amar o estar enamorado, una iglesia que ama y se enamora de Dios, como el esposo y la esposa mutuamente, implica respeto. Estar enamorado significa permanecer en el respeto del otro. Una iglesia que se enamora de Cristo, respeta a Cristo. Una iglesia, una congregación enamorada de Dios, respeta a Dios. Eso es amor. Y respetarlo implica, entre otras cosas, obedecerlo. Es decir, poner atención a sus palabras. Porque sus palabras dan vida. Nos dan vida. Me dan vida. Por eso no las puedo tomar como así nomás. No las puedo desmerecer. No las puedo minimizar. No puede decir, no, voy a decir lo que quiera, yo tengo una cosa mejor. Ah, lo que me dijo no sé quién es mejor que lo No. Un enamorado guarda respeto y escucha atentamente a su amado o a su amada. Ah, déjame ahora que tengo otra cosa más importante. No. Eso no es estar enamorado, eso no es una iglesia enamorada. Así que lo tenemos que tener en cuenta al otro. y a lo que nos quiere compartir y decir, es decir, tenemos que ser dóciles, tenemos que ser humildes, no pretender sabiduría mayor que la que Dios tiene. Y queremos conocer lo que Él tiene para decirnos, para obedecerle, para obedecerle. Eso es respeto, eso es estar enamorados, mostrar verdaderamente amor. Luego el respeto es también santidad. Santidad implica no hacer nada que ofenda a aquel a quien amamos o de quien estamos enamorados. Y lo mismo acontece, ya le digo, en nuestros matrimonios, se aplica el matrimonio. El respeto implica santidad, no deshonrar ese vínculo, ese compromiso, la otra persona. Así que en nuestro caso se llama santidad. Es decir, no hago nada ni digo nada que ofenda al otro. Otra vez, ni en secreto, ni en público. Mucho menos en público. Nada que lo haga quedar mal, nada que lo deshonre, nada que pueda manchar ni su nombre ni su obra, ni su nombre ni su obra. Y su obra son otros seres humanos, todos los seres humanos. Por lo cual, no podemos deshonrarlo hablando mal de nadie, no solo de él, sino de nadie. Honrarlo de esta manera y respetarlo de esta manera significa que no pecamos, ni de palabra, ni de hecho. Respeto en este vínculo, una iglesia enamorada de Cristo, significa alabanza. Por eso una iglesia que habla de Cristo y de sus bondades, de sus maravillas, de sus virtudes. Mi amado es precioso, mi Dios es hermoso, mi Dios es maravilloso, no hay nadie como Él. No solo hablamos a los demás públicamente, sino que también cantamos por gozo y por alegría. porque somos amados y porque podemos expresarle nuestro amor, aunque de manera imperfecta está claro porque somos humanos. Pero a través de Cristo Dios perfecciona nuestras expresiones de amor para que lleguen de esta manera al trono de nuestro Dios. Así que hablamos, cantamos, publicamos, compartimos con los demás de quién estamos enamorados, quién logró enamorarnos y llenar nuestro corazón ¿De quién hemos conocido y creído el amor, que es perfecto? ¿Quién ha sido el que desató nuestro potencial para poder amar a los demás, aun a nuestros enemigos si fuera necesario? Eso es estar enamorado de Cristo, hablar de Cristo a los demás. Imagínese, una joven, un joven, ¿eh? un adolescente, un joven, conoce a la chica de sus sueños, al chico de sus sueños, de, de, Y se enamora y perdidamente. Y, y, ¿Y quién podría creer que esa chica se junta con sus amigas y hablan de moda? Está hablando de su amado. Y el chico lo mismo, está hablando de su amada. No sabes qué mujer, qué preciosa es. Cómo me llena mi ser. Están hablando y compartiendo con todos los demás. En las redes sociales están. Ahí. Y el emoticón, el corazoncito, la risa, la bra, qué sé, de todo. Pero están pensando ahí continuamente y expresando privada y públicamente que están enamorados. Que destacan las virtudes. Estar enamorado significa, oh, no saber conocí a una chica, sí, pero tiene este diente torcido por acá, eh, tiene un ojo más alto que el otro, media...". No existe... Seamos cuidadosos con nuestras expresiones de amor, si es que suponemos que son de amor. Porque después dices, no, te amo, te amo, te amo. Lo buscamos, lo respetamos, y el respeto y en la búsqueda uno encuentra plenitud. ¿Por qué? Porque uno se está dando a sí mismo, por completo, de esta manera, y entonces eso trae recompensa. Eso es como una siembra que trae una cosecha abundante. Este pasaje decía, nos hace sentir plenitud. El amor de Dios nos hace sentir plenos como personas, como mujeres, como hombres, como seres humanos. Esa plenitud es plenitud de felicidad. No hay mayor felicidad que usted pueda encontrar en su vida que hacer feliz a su amada o a su amado. Oh, yo quiero ser feliz, ¿Y qué busca? Y no una mujer que me cocine bien, que planche bien la ropa, otra vez. Otra? No, eso, eso es una esclava, no existe más, no, no corre. Sí, y la chica lo mismo, no, yo, así yo no trabajo, que tenga buena platita, entonces yo estoy en casa, me compro ropa. No, eso no existe, eso no es amor. Así que uno se siente pleno, feliz, la persona es feliz. Y no, no se trata de, de que tiene dinero y le sobra dinero. No, no, no, no, no. Es feliz. No estoy hablando de un término económico. Estoy hablando de lo que muchos seres humanos buscan y nunca encuentran, que es ser feliz en la vida. Así que uno tiene plenitud. Cuando conoce y cree en el amor de Dios y abre su corazón para recibir ese amor. Ah, dígame, usted no necesita amor. Todos los seres humanos necesitamos amor, necesitamos ser amados, pero en estos términos, no en los otros términos, de ser usados, de ser maltratados, menospreciados o humillados. No, claro que eso no es amor, pero es lo que hay, ¿no? No, no, usted y yo necesitamos conocer, creer y recibir este amor de Dios, perfecto. Un amor que sana, un amor que libera, un amor que trae plenitud a tu vida. No solo de felicidad, es expansión, es plenitud de fortaleza. Te hace sentir fuerte frente a las adversidades de la vida, frente a los vientos contrarios que a veces se levantan. Ya ve, felicidad tampoco implica ausencia de problemas. No, no. Pero este amor con el cual Dios nos ama, nos llena, nos hace tan plenos también de su fortaleza. por entonces podemos hacer frente a esas vicisitudes, a esa dificultad, una enfermedad imprevista, una dificultad circunstancial, lo que fuere, pero sentimos, eso implica sentirse apoyado, contenido, alentado, ¿eh? como que alguien siempre está a nuestro lado, además de nuestro amado, está Dios siempre a nuestro lado. Y como iglesia mucho más, toda vez que expresamos de esta manera, nuestro enamoramiento de Él. Así que con Él hay comprensión, hay entendimiento, Hay estímulo eh, y se alcanza la madurez, eh, la plenitud de, de la madurez, el crecimiento, el desarrollo. En definitiva, esto es lo que dice también el libro de Hebreos, para terminar, que tiene que ver con este estímulo que nos tenemos que dar unos a otros permanentemente. La Biblia dice allí que debemos estimularnos unos a otros al amor. Unos a otros al amor y a las buenas obras. Primero, al amor. Porque si no hay amor, no hay buenas obras. Cuando hay amor, surgen naturalmente las buenas obras. Y agrega, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que el estar reunidos, el estar unidos como iglesia, es cuando experimentamos también en plenitud ese amor. No hay la oportunidad de vivirlo aisladamente, porque somos una familia, porque somos un cuerpo, porque somos un pueblo, una comunidad, una comunidad que se desarrolla, que crece en amor. Así que esto es lo que debe permanecer y debe crecer y debe multiplicarse entre nosotros. Esto es amor, esto es estar enamorado de Cristo. Es una iglesia entregada a Él, consagrada a Él, que le escucha atentamente, que es sostenida, fortalecida, que vive plenitud, pero porque no estoy esperando solo recibir, sino que estamos a su servicio. Amar es eso, estar al servicio de satisfacer las necesidades del otro. ¿Y qué necesidad tiene Dios? Ninguna. Y entonces. Entonces es muy fácil. Toda persona que está a tu alrededor, satisface las necesidades de tu prójimo. Es como si lo estuvieras haciendo a Dios mismo. Él lo dijo así. Si ves a alguien que tiene sed, dale de beber. Si alguien tiene hambre, dale de comer. Si lo ves desnudo, cubrilo. Si tiene frío, abrigalo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si lo haces a una de esas personas, a mí me lo hacéis. Dijo el Señor. Así que la manera de... Mostrar nuestro amor a Dios es esa. Publicar, dar a conocer, alabar, bendecir, decir bien de Él y de sus obras. Es cantar de gozo, pero no lo único. Es obedecerle, es buscarlo, para estar atento a lo que tiene para decirme. Y seguro que lo primero que te va a decir nuevamente es que te ama mucho. Y luego va a decirte algunas cosas más. Para tu bien, para nuestro bien, para el bien de la iglesia. Necesitamos crecer en este aspecto. De todos. Día a día, cada vez más. Pero qué bueno que podamos ser nutridos con este amor que Dios tiene para darnos. abre tu corazón. Él es confiable, en Él podés confiar. Él nunca te va a defraudar. Y entonces, Señor, necesito sentir esa clase de amor, necesito experimentarla, ni siquiera sé lo que es porque en mi vida a lo mejor nunca lo pude ver. Y eso te va a cambiar y te va a transformar. Y poco a poco te va a ir permitiendo comenzar a ver también las necesidades que hay a tu alrededor para comenzar a expresar amor. Es tremendo, es poderoso, es inexplicable. Lo mejor que puede hacerse es experimentarlo cada uno por sí mismo. Y luego, si puede, póngalo en palabras. Pero seguramente se va a quedar corto, se va a quedar corta. De todas maneras, se va a hacer evidente en su vida que usted está experimentando el amor de Dios. Se va a hacer evidente en, en su rostro, se va a hacer evidente en sus decisiones, se va a hacer evidente en sus palabras, en su lenguaje, en su vocabulario, en su trato con los demás. Se hace evidente cuando una persona está recibiendo ese amor de Dios y eso fluye a través de esa persona hacia los demás. Te quiero bendecir en esta tarde en oración para que conozcas cada día más y más de este amor. Y siempre recordemos, si vas a decir, si vamos a decir como iglesia que estamos enamorados de Cristo, significa que debemos estar comprometidos, consagrados, entregados a Él y a sus propósitos. No es meramente sentir algo que un cosquilleo, es mucho más que eso así que tengámoslo en cuenta y vivámoslo en la manera en que Dios nos enseña en su palabra es ese amor oramos querido Dios te damos gracias te damos infinitas gracias Señor de, de todas las maneras posibles te lo queremos expresar en esta tarde al volver a repasar y recordar estos conceptos acerca del amor, que vos nos tenés a todos y a cada uno de nosotros, y aún como iglesia, pero también de la manera correcta de que nosotros te lo expresemos a ti, no sólo de palabras, sino que efectivamente nuestra vida lo esté demostrando en todo. Pero más allá de eso, Señor, ayúdanos a crecer día a día en este amor, no solo como congregación, yo te ruego en el nombre de Jesús que ese amor sea derramado en cada matrimonio, Señor, en el vínculo matrimonial... de todos los que forman parte de esta comunidad. Señor, que de igual manera allí podamos crecer y profundizar en este amor para que ese vínculo matrimonial sea indestructible, Señor, que no haya nada que lo pueda afectar, ni mucho menos quebrantar, Señor. Queremos hogares sanos, queremos hogares fuertes, queremos familias fuertes, Señor, y sabemos que el amor es el componente fundamental para que eso pueda lograrse. Así que Señor, queremos ser renovados, renovados en este concepto y Señor, por lo que hemos sabido, eh, debemos tomar decisión, debemos ir más allá de nuestros sentimientos. Esto no es algo místico y lejano, es algo real, es algo que está a nuestro alcance y en lo cual vos siempre nos vas a ayudar. Señor, que todos y cada uno de los que está aquí también pueda eh, experimentar un abrazo tuyo, Señor, un gesto tuyo, una demostración de cuánto nos amas a todos los que estamos aquí. Así que ese amor, Señor, sea perdurable, que ese amor pueda ser llevado a cada hogar que está representado aquí por cada persona que está aquí en esta tarde. Señor, bendito sea tu nombre. Te honramos y te glorificamos y queremos crecer en el respeto a ti, Señor, en todos los aspectos que hoy mismo hemos repasado. Y oramos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Que así sea. El Señor bendice tu vida. Quiero invitarte a que podamos orar. Eh, vamos a orar unos por otros. También es una manera de expresar amor.